12 de mayo 2021 los hijas de palestina no causan pena no valen comunicado de grandes líderes no ameritan portadas en primera plana mostrando el horror en el que viven los niños de palestina pocas veces se nombran en conciertos y no hay carteles pidiendo por ellos en las redes sociales los niños de palestina no son historias para salir en pantallas de cine Quizás, con suerte, en algún cineclub a las 12 de la noche un día sábado. Los niños de Palestina quedan huérfanos no solo de padres, también de amparo. La UNICEF los ignora. Los niños de Palestina conocen el horror desde que nacen, también la humillación. No saben de lugares seguros. Los niños de Palestina nacen con bronca, con rabia. Crecen luchando, no tienen otra opción. Los niños de Palestina hablan de la intifada. Los niños de Palestina lloran tormentas y sueñan rebeliones. Los niños de Palestina hay días que se permiten ser niños. Los niños de Palestina son ese pueblo que clama justicia, que pide libertad, que pelea contra Goliat y se levantan todos los días con dignidad. Nah Mana el niche és una bomba. Radio Tinku 107.9 Buenas noches Buenas noches Hola, Gonzalo Maidana. Acá. Hola, hola. Bueno, estamos acá miércoles 12 de mayo 2021, un miércoles más acá con un día eh, bueno saludamos nuestras radios amigas saludamos acá donde estamos en este momento que es Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, saludamos a nuestras radios compañeras de Radio Tras la Sierra donde también estamos saliendo que es Radio El Grito 88.5 Los Hornillos y Radio FM Cierras Comechingones 107.9 San Pedro, hola buenas, cómo andan Bien. ¿Me había olvidado cuál era el micrófono este? ¿Te habías no. olvidado? Sí no. Bueno, ¿ahora te acordaste? Sí, sí, sí, creo ¿Crees? Bueno, alguien nos va a decir si está saliendo o no Capaz que no, pero bueno, <risa> eh, buenas noches a todos Bueno, acá, acá como siempre, ¿no, Gonza? Este, ya saludamos a nuestras radios amigas saludamos a la gente bueno que nos está escuchando en este momento eh, ¿Por internet? ¿No? ¿Por dónde? Y por internet también estamos. Sí, ¿por dónde? Por radiotincu.blogspot.com Sí. Ah, bien. ¿Y qué más? Claro. Y por el éter. Y por el éter de todas las radios, de las otras radios sí. amigas. Que no por hicimos la tarea. Fresquita la noche, ¿no? Ah, linda. ¿Sabes invierno? Está haciendo frío. Eh, amerita salamandra, estufita... Este, Qué bueno sería, ¿no? Qué bueno sería. <risa> <risa> bueno, bueno, Amelita no. frazadita. Eh, claro, eh, frazadita <risa> amiga, si sí, no. Eh, eso, hay que traer una frazadita para este invierno este, en nuestro hermoso estudio. Bueno. <risa> <risa> bueno, ¿qué tenemos para hoy, Gonza? Tenemos... Muchas cosas, ¿no? Claro, bueno, veníamos hablando nuestra editorial eh, de Palestina, y ya ahora, en un ratito más, ya vamos a tener comunicación con Pablo Cidismondi para que nos cuente... Eh, eh, como eh, que nos cuente bueno, lo que viene pasando eh, de vuelta a Palestina es noticia, no los grandes medios no masivamente, pero bueno, se sabe que están pasando cosas eh, se recrudece en realidad el conflicto que viene trasciéndose años, así que bueno, Pablo Sidismondi nos va a, a contar un poco de qué va, cómo viene, nos va a hacer un raconto de todo esto. También vamos a estar hablando con Roxana Bonafón, eh por un hecho de violencia policial eh, que hubo en el valle detrás la sierra. Bueno, eso nos va a estar dando detalles sobre esto. Bien. Y esta semana, bueno, tenemos a nuestro columnista de derechos humanos, este Alejandra Rabinovich. Eh, bueno, eh, ahí va a estar con su columna. Bien. Y bueno, y entre eso un par de cositas más Y siempre. Siempre algo más, ¿no? Siempre algo más, digo. Siempre algo más. Bueno, ahora vamos a algún temita musical y ahí vamos calentando motores. Vamos. Hay un gringo que nos compra, hay un criollo que nos vende. Piedra libre pa' mis compas, detrás la sombra, la muerte. Tengo un árbol de esperanzas que no me sueltan. La mano Yo voy Sembrando caminos Pa' que Florezcan Los changos Un día, Un día. Por Radio Tink, Pena Que sin saber dónde Viaja Con el hombre Que solía ser que la mort és lent és la vida misa mi herida és la vida mismaa Tinku 107.9 Seguimos acá en un día Así es Gonza, ¿no? Así es, medio complicadito Pero ya la vamos llevando <risa> Sí, sí, sí, pero bueno Lo vamos a ir sorteando como sorteado to Toda esta etapa Eh entre las noticias que tenemos eh, esta semana es que se cumplieron dos meses de la desaparición de Tehuel sí. ¿no? a Tehuel lo seguimos buscando este recordamos eh, eh, que Tehuel desapareció buscando trabajo Eh, fue a buscar trabajo, se le habían ofrecido, le había salido una changa para ir de mozo Y, y bueno, no, no apareció nunca más, se, se lo busca se, eh, intensamente eh, La madre y, y la pareja eh, hablaron, hablaron que bueno ellos, eh, ellas siguen con la esperanza de que aparezca con vida Sin descartar ninguna posibilidad mm. Hay dos personas detenidas por el caso este Un Luis, que es el de la changa, el que le había ofrecido esta changa de mozo y oscar montes que es eh, que son vecinos ellos dos no sí. Luis, no este ellos habían dicho que no lo habían visto eh, pero eh, se demostró con pastrillajes que hubo se demostró lo contrario lo contrario no que habían estado con tegu así que eh, estas personas siguen detenidas pero bueno se niegan a declarar eh, se habla de un pacto de silencio entre ellos así que bueno se sigue la búsqueda de te igual mientras se, también se habla eh, esto pone también a discusión muchas cosas como por ejemplo eh, no recuerdo en este momento hacia si de la madre o, o la chica eh, su pareja que dice bueno si se cumpliera el cupo trans esto no pasaría no claro. este, eh, él eh, Eh, vuevo y se ha tenido más posibilidades de hecho ella va recordando de que muchas veces eh, él eh, fue a buscar trabajo tegü y bueno a ningún lado lo querían tomar en, en un supermercado le llegaron, le llegaron a decir que tenía miedo que se embar embaraarse ¿no? entonces bueno habla también esto pone también en discusión en nuestra sociedad de, de las oportunidades o la falta de ellas ¿no? que tiene la comunidad trans que eh, para conseguir trabajo ¿no? mm. así que bueno también de la discriminación como te igual -Well, gracias a muchos organismos eh, se pudo hablar de que estamos buscando a teuel -Well, eh, pero no, no no no por organismo falta todavía Eh, más eh, que le den más fuerza a organismos oficiales eh, los, eh, los grandes medios ¿no? que traten el tema con el respeto que se merece eh, una persona ¿no? muchas veces, sino que van por otro lado que no es el que ayuda en estos casos así que a 60 días de la desaparición de Tehual nos seguimos preguntando dónde está Tehual Volvimos, volvimos acá escuchando música heavy. Sí. ¿Algún dato más? ¿Qué eh, estamos escuchando? El Tano Romano. El Tano Romano. Ah, bien, el Tano Romano. Bien. Tu tesoro más perfecto. Eh, vos sabés que me... en esto de los mensajes de esta semana nos llegó un proyecto minero que están queriendo hacer en la provincia de San Juan. Eh, y bueno, a ver vamos a ver si sale, lo escuchamos. El proyecto minero José María, en el norte de la provincia de San Juan, estima un consumo de más de 50 millones de litros de agua por día. Este consumo afectará la cantidad y calidad de agua del río Hacha y el dique Cuesta del Viento. Comparativamente, este consumo es el necesario para la red de riego agrícola de las flores y rodeo en su conjunto. El residuo tóxico que van a dejar como resultado de la extracción del cobre, el oro y la plata ocupará una superficie de más de 1.000 hectáreas, superficie equivalente a tapar la tercera parte de la ciudad de San Juan, con más de 1.000 mil millones de toneladas de escombro de roca molida. En 2017 se secaron las napas que abastecen de agua potable a la localidad de Rodeo. Actualmente, para abastecerlo se construye un acueducto de más de 30 kilómetros desde Bellavista. En plena emergencia hídrica, ¿crees que hay futuro para los sanjuaninos? Bueno, ahí estábamos escuchando Bueno, seguimos acá en un día, este miércoles 12 de mayo Bueno, eh, en Escuchando, bueno, justamente esto de estos proyectos que nos están invadiendo parece, por más que la gente se opone, está pasando la lucha de Andalgalá, que, bueno, siguen pidiendo que bajen las máquinas, cosa que... No lo han hecho. No lo han hecho. Y también tenemos, eh, bueno, Chubut ahí también eh, luchando a pleno, a pleno corte eh, con cortes de ruta todo que bueno ahí también hubo represión se mandó a, a, a levantar los, los cortes y siempre con una violencia innecesaria no eh, bueno también siguen ahí que a pesar de que eh, todas las eh, firmas que se juntaron toda la lucha que vienen sosteniendo eh, que vienen sosteniendo ahí en chu eh, no parece que vale más la palabra de de eh, eh, de los que ponen la plata de los que ponen la plata No, pero de los políticos ah, no, lo sesión al que... consejo eh, los diputados los, no son los diputados son de los, los representantes que los que se supone que están representando al pueblo que no les importa nada este y siguen que eh, y, y siguen con incentivando estos proyectos que que no tienen la, la ven del pueblo no el Polo ya se pronunció, no los quiere, si ellos siguen insistiendo, ¿no? Así que bueno, hay una Latinoamérica porque esto no es solamente de Argentina, sino eh, tratando de, de luchar por una vida sana, ¿no? Mm. Y que estos proyectos no prosperan Bien. Con la presión con educación. Yo los llamo Son muy buenos bailarines, bailando por un sueño saben brillar. Y si se cansan de no ir nunca Congreso, con la efemina pila pueden andar. ¡Gracias! acá en un día, ¿no? Como habíamos anunciado Eh, y como habíamos hemos hablado en nuestra editorial sobre, sobre el conflicto de Pale Palestina, pero para entenderlo, para saber bien cómo llega Palestina eh, de vuelta, a recrudece este conflicto que lleva de larga data, ¿no? Eh, vamos a hablar eh, en este momento con Pablo Sigismondi para que nos explique este sobre este tema, que por ahí uno la información que llega es bastante recortada, bastante... Eh, eh, bastante confusa, eh, tendenciosa, no. ¿no? ¿no? Tendenciosa porque, bueno, es, es según, según los intereses de quien la cuente. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, bueno, un gusto saludarte a vos y a toda la gente que nos está escuchando, toda la audiencia de la Radio 5 bueno, gracias Pablo bueno, queríamos saber eso no sobre este conflicto de Palestina que las imágenes que llegan eh, son bastante terribles y son imágenes que ya las hemos visto ¿no? en otras ocasiones que eh, es bastante horrible lo que está pasando exactamente muy bien lo que estás diciendo en otras ocasiones hay que recordar que en el año 2006 en el año 2008 2009 en el 2012 y en el 2014 ha habido exactamente esta misma situación, se ha repetido la misma situación. Tuve la oportunidad de estar el año 2014 en la última gran guerra que hubo entre Palestina e Israel, especialmente siempre la zona más castigada, la Franza de Gaza. Esto tiene una explicación política que la medida que nos del tiempo con gusto nos vamos rodando y ahora nuevamente por supuesto otra franja de gasa uno de las dos partes que debería integrar el pendiente estado palestino que se hace 73 años espera que se cumpla la resolución 181 de 1947 de las naciones unidas cuando del territorio de la palestina para crear el Estado de Israel y el Estado palestino y desde 1947-1948 estamos pendientes, estamos esperando, pasado mañana, el día 14 de mayo será un nuevo aniversario, el 63 aniversario de la independencia del Estado de Israel y paralelamente palestinos continúan esperando por la creación de su Estado, que está reconocido por gran parte de la comunidad internacional. Permanentemente los palestinos siguen esperando y lamentablemente hay que decir, las posibilidades que alguna vez se concrete el nacimiento de este Estado palestino van haciéndose cada vez más dificultosas que geopolíticamente, Palestina está prácticamente en una condición de un pueblo secuestrado por una potencia ocupante que además rodea por completo sus fronteras, que a diferencia de otros conflictos en los que he estado, como en Afganistán, o en Irak, o en Siria, o en Sudán, o en Darfur, en tantos otros sitios, en conflicto que he podido visitar, aquí hay una característica muy particular y que tiene que ver con esto que vos comentás diciendo sobre la información. Y esta característica es que nadie pueda entrar a la Palestina si no es a través de la mediación de la potencia ocupante Israel. Esto tiene que quedar muy claro. Es decir, uh -huh. yo no puedo ni como periodista, ni como trabajador, humanitario, ni como corresponsal, ni como eh, de ninguna ONG, de nadie yo no puedo entrar a Palestina si no tengo el visto de Israel para poder ingresar, esto marca una gigante diferencia con cualquier otro tipo de conflicto, porque por decir, en Afganistán o en Irak o en Siria o en Libia o en cualquier otro lugar en guerra, en Ucrania mismo puede moverse de un paso al otro con relativa facilidad. Por supuesto, esto lo es, no hablo teóricamente, es muy dificultoso, pero digo, uno puede moverse de un lugar a otro. Decir, si vos querés en este momento ver cómo está la situación en Siria o en Afganistán, vos podés ir y entrar directamente al territorio. En Palestina si eso no sé. and study ¿Va a ingresar? Para, ¿Y para qué? Por otro lado, Gaza ya directamente, como siempre dice el bote popular, la mayor prisión hacia los abiertos. no es solamente la manipulación sino te diría la, la calidez y la ignorancia que se van sumando a veces en, en esta en este conflicto en particular porque porque a diferencia de otros que nos no hablado recién en israel hay una enorme cantidad de población argentina o de origen argentino ciudadano argentino cualquiera puede volver a Israel. ¿Y esto qué significa en la práctica? Significa que muchas veces las noticias y las informaciones que recibimos sobre lo que está sucediendo en este presente hoy ahora, las recibimos a través de compatriotas nuestros que viven allá, pero que lógicamente de Apatay, es decir, de una segregación absoluta de la población israelí con la población palestina que viven separados por muros, que viven separados de mil formas, no se conocen entre sí, no se pueden comunicar, no tienen ninguna posibilidad de no ver que no es a través de un muro y de un fusil y, de, y del odio que esto genera en la gente. Un, un israelí no conoce un palestino, un palestino no conoce a un israelí. Los textos de educación en Israel habla de los palestinos como un pueblo atrasado, como un pueblo de terroristas. Nosotros confundimos las acciones que se libran desde la franja de Gaza y decimos el terrorismo palestino cuando en realidad eso se corresponde solamente a una parte que tiene que ver con el movimiento islamista jamás y demás, entonces todo esto que va sumándose como estoy eh, contando, hace que la importación que tengamos no solamente sea a veces percibertada por motivos ideológicos, políticos, etcétera, sino que muchas veces es percibertada de buena fe, porque ya en el ramo, como digo, es muy difícil realmente poder encontrar cuál es el eje de la situación, ¿no? Claro. Pablo, vos que estuviste en el 2014, a mí sí hay algo que me, me impacta mucho. Son las imágenes de soldados israelí deteniendo a niños. este ¿Vos lo viste? ¿Viste eso en vivo y en directo? ¿Es así tan... tan como se ve tan terrible? Exactamente, sí. Sí, sí fotografía de los niños de 3, 5 años 6 años caminando al lado de los soldados eh, no se sabe exactamente pero hay se calcula más de 100 niños y mujeres que están presos en las cárceles israelíes, hay miles de palestinos presos, para los palestinos para un, un varón palestino, un joven palestino después de los 14, 15 16 años, estar preso en una prisión israelí es casi como algo iniciático en su vida, así como para mí, en mi juventud y en mi, y en mi adolescencia lo iniciático era poder salir a, a las tierras, poder ir a ver la quebrada del contadorito poder visitar nuestras montañas para un mexicano lo iniciático es buscar cruzar el muro a e entrar legalmente o para un centro americano entrar ilegalmente a Estados Unidos por un palestino lo iniciático lamentablemente muchas veces es haber pasado una parte de su existencia dentro de las cárceles de Israel y hay un cuarto un cuarto de la población varón, masculina, palestina que ha estado o, está, o estuvo alguna vez una prisión israelí para que te des una idea de esto que estamos mencionando. Entonces, lógicamente, eso además retroalimenta, sumado a toda la cuestión histórica, sumado a la cuestión religiosa, sumado a esta enorme brecha que cada vez es mayor, porque si uno puede ver en una línea de tiempo, como tenido la oportunidad de ver en distintos viajes, ¿Qué tal Pablo? Buenas noches, Gonzalo te saluda. Un gusto Gonzalo. Un gusto. Eh, ¿Se ha habido algún tipo de pronunciamiento y Me imagino, no sé, la ONU, eh, la, la Iglesia, el Vaticano digo, no la Iglesia, el Vaticano, países... detenga la violencia armada que hay entre ambos lados. Esto es lo primero. Ten en estamos hablando de una guerra absolutamente asimétrica. Es decir, nosotros estamos hablando de una guerra donde no hay no hay en realidad eh, dos contendientes en igualdad de condiciones. Por más que ahora las imágenes y los medios de comunicación transmitan las andanadas desde la franja al territorio israelí y que parezca que hay una un, una cierta paridad en las condiciones esto de ninguna manera es ni siquiera acercando la autoridad normalmente lo que sucede en estos casos como ya ha sucedido en el, en el 2014 hasta que la cifra de muertos palestinos que siempre la proporción de muertos palestinos es de 50 o ciento uno con respecto a los muertos del, del Banco Israel hasta que esta cifra de muertos digo, no pasa los mil o dos mil, no, no hay una, en, en, esto es como una tormenta de verano, viste cuando vos sabes que viene la tormenta en verano porque ha hecho mucho calor y hay mucha humedad y en algún momento esa tormenta se tiene que dar y va a devastar en 10 minutos todo y luego va a volver a brillar todo sol Bueno, esto es parecido a esto, es decir, el ciclo, lo cíclico de la violencia de los estadios, de violencia y de guerra, que como digo, podríamos repartirlo desde el año por el en adelante, eh, en realidad tienen que ver con una situación de cada vez mayor opresión, cada vez mayor injusticia, cada vez mayor imposibilidad de que se cumplan los acuerdos de paz, los noventas, los noventos, lo que nos habían traído una luz de esperanza. Recordemos que el entonces primer ministro israelí, Yitzhak Rabí, recibe el premio Nobel de la Paz junto al líder histórico de la Organización para la Liberación de Palestina, que era Yaufir Arafat, va alejando más, más, más Entonces, para el pueblo palestino, lamentablemente, y no estoy haciendo de ninguna manera un palestino de la violencia, ni mucho menos, pero para el pueblo palestino, para mucha cantidad de jóvenes y de gente en palestina, lamentablemente la única vía que queda para hacerlo. dado la West Bank. es un territorio de poco más de 5.000 kilómetros cuadrados, es decir, es más o menos del tamaño del departamento San Alberto San Javier. Eso sería Tijordania, que es la parte principal del Estado palestino que tiene que nacer. En esta Tijordania, les pongo la geografía porque es fabuloso para todos mil ochocientos kilómetros de Jordania, hay más de doscientos ilegales asentamientos, colonias que en son absolutamente ilegales, están eh, eh, condenadas por la comunidad internacional, que son colonias de asentamientos donde viven, ciertos desviven, de judíos, en un territorio que debería pertenecer a Palestina y que debería ser territorio de palestino. Entonces, ¿qué pasa? Es como si yo dijera, el departamento San Javier es fijo y ahí se va a crear el, el, el Estado palestino. De la Tarnosa pongo 10.000 colonos y en realidad 10.000. En Villa Dolores, en un barrio de Villa Dolores pongo 50.000 más el la línea como da intensidad y esto es una especie de queso gruye y además estos asentamientos de estas colonias están unidos por carreteras por donde solamente pueden transitar los ciudadanos israelíes además yo por ejemplo como ciudadano como palestino que vivo en una porción que es una de las piedras del conflicto que tiene que ver con la ciudad hasta la Jerusalén la Jerusalén Oriental, Yo, ciudadano palestino, que he vivido ahí durante cientos de generaciones y miles de años en esta tierra transbíblica, no tengo ningún derecho civil. Escuchen bien lo que estoy diciendo, claro. porque esto bueno, es lo que trata esta última andanada de tragedia que estamos presenciando hoy. Hace un par de semanas, tenían que celebrarse después de... ranca de gama. Dentro de este territorio palestino es, está comprendido para, para Palestina que no salen Pero a su vez que no salen Es de esta posibilidad democrática, porque esto también es otra muletilla que se suele utilizar, que los palestinos no tienen un gobierno democrático, que los palestinos no viven bajo un, una democracia. Probablemente también la ocupación y las condiciones de vida, humildad que viven en el pueblo palestino, haga que sea muy Entonces, en esta última elección, o la convocatoria elección, cuando Israel, cuando la autoridad nacional palestina la pide, el presidente Abad pide para que los ciudadanos palestinos en el estadio oriental puedan votar, Israel le deniega esta posibilidad. Y a partir de ahí eso genera las elecciones por el veto de Israel en, la, en el sector de Jerusalén este. no sé si eh, sí. estoy claro con todo esto que estoy no, no, no, que está quedando bastante claro, Pablo, lo que sí yo me pregunto Y con esto que, que remarcas bastante, que está bueno remarcarlo la desigualdad en esta lo que a veces nos quieren mandar los medios como esta guerra no que en realidad eh, hay un plan sistemático del Estado de Israel según entiendo yo porque desde yo he visto videos de niños israelitas ya que, eh, que como los crían para que odien al palestino para que los vean de una manera como personas inferiores de una manera muy espantosa con todo este plan sistemático para que vean en el palestino al enemigo y yo me pregunto el palestino medio, eh, ¿cómo es su accionar después, aparte de tan, eh, sufriendo tanta humillación de parte de este pueblo? ¿Tienen esa misma manera de ver como un enemigo? ¿Tienen ese odio que que yo al menos percibo eh, de los israelitas y los palestinos? ¿El pueblo palestino responde de la misma manera? No, vamos a hacer la aclaración que eh, no podemos generalizar, porque de la sociedad israelí, Dentro de la sociedad israelí hay una porción muy grande de activistas y pacifistas que están completamente en contra de la, el del accionante gobierno israelí, no solamente de este, sino de los anteriores también. Dentro de Israel hay muchas organizaciones que conozco y, y con las cuales he tenido contacto y podido documentar, que trabajan codo a codo con los palestinos para intentar acercar, para intentar eh, hacer un acuerdo para poder verse la cara. Mirá, por ejemplo, hay una organización que preside un argentino, este de origen argentino, pero ciudadano uruguayo, que denuncia las demoliciones de las viviendas que se producen, entre otros, entre otras atrocidades que hablan de esto de la parsay las demoliciones de viviendas que periódicamente Israel ejecuta en los territorios ocupados y especialmente en Jerusalén Este. Es decir, en realidad no hay una mirada de violencia en, en los pueblos, en ninguno de los pueblos,